Meccan etapa 8. Cuando llegó a los ocho años, su abuelo murió, y su tío Abu Talib lo patrocinó, y lo amaba con gran amor, y lo prefiere sobre sus hijos.